Y bueno, estamos ahí en la cuenta regresiva,、uh -huh. eh, con nuevo día y nuevo horario. Cambios, ¿no? Y muchos cambios también en la programación de la Minga. Sí. Abrazando ahí todos estos nuevos proyectos.、Eh, bueno, más allá de los talleres de la n o v a l e r a y todo, ¿cómo está, estamos a pleno? Realmente. Realmente sí. Súper activadas.、Eh, bueno, comunicar también y agradecer、eh, en todo este nuevo proceso que. Este desafío, este año en、uh -huh. particular, me trae operar、sí. una parte del programa. <risa> es una aventura, es un mundo nuevo también、uh -huh. y es un poco、eh, a lo que estamos, ¿no?、Eh, por ahí sigue invocando al aire y sigue、eh, tomando vida propia también en、claro. esto que, que se despersonaliza un poco, si bien estamos todos al servicio. Eh, ayer, la verdad, que tuvimos muchísimo trabajo de, de producción.、Uh -huh. Súper contenta con las personas también que se acercan a compartir、eh, artísticamente su arte y tenemos invitados grosos. La verdad, que, bueno, con, con todo el tiempo, yo siento que la ofrenda de tiempo、uh -huh. que se da en estos casos, ¿no? Cuando sostenemos estos espacios comunitarios, son súper importantes y para mí tienen un valor、eh, mucho más. Eh, que lo que puede valorarse por ahí a nivel económico,、claro. o, ¿no? Como que muchas veces me ha llegado también el año pasado esto de por qué sostener o hacer un programa o desde qué、claro. lado, cuánto te pagan, ¿viste esa pregunta?、Mm, sí. Así que bueno, hoy alzando un poco la voz, con un día súper movido emocionalmente también, ¿no? Con, con lo que nos trae un 8M más.、Uh -huh. Eh, venía como con ganas de compartir、eh, desde el arte, desde un artista que me llamó la atención, bueno, Silvana Estrada,、uh -huh. con un tema que, que comparte acerca de la violencia,、eh, pero también me llamó la atención por ahí esa lucha desde de ser tan joven. Claro. Es una niña, por, por no, así decirlo, un artista muy joven. Eh, y que ya ha pisado escenario con grandes artistas、eh, uh -huh. y por ahí iconos también en estas voces femeninas expresándose、eh, y abriendo lugar en, en otros tiempos. ¿no? Que, que por ahí lo que me trae este presente también es, es poder compartirles que a veces, bueno, por ahí desde, desde el budismo, que es la filosofía que más practico, ese pasado no existe, estamos. Totalmente siempre en el presente y en la impermanencia ¿no? uh -huh. del tiempo. Y bueno, el tema de la violencia, por más que es ese tema más espinoso y que más nos cuesta, hay que seguir nombrándolo como es, porque no está erradicada. No, y el diálogo creo que es la, major, la mejor manera ¿no? para, para poder ponerle cuerpo a esto. Totalmente, y en una época, hoy es un 8M que nos toca donde parece que el diálogo no está dando resultado, como que está un poco、claro. eh, con tierra arriba y la violencia está a flor de piel, todas las personas están、eh, muy sacadas de sí.、Eh, y bueno, recuperar un poco eso, el debate es muy importante, no hay que perderlo, las ideas、mm. tienen que cruzarse y expresarse. También para que las voces no sean calladas, sobre todo en, en épocas como esta. Exactamente, y desde ahí nos muestran estas artistas también con su voz, como alzar y desde el arte expresar,、uh -huh. desde cómo sea y cuando sea, pero el tiempo es hoy, me parece siempre, ¿no? Así que si te parece, escuchamos el tema de Silvana Estrada, s o f í Escuchamos y ya volvemos, dale. you、okay. やめすれば、やめすれば、アめすれば、やめすれば、やめすれば、やめすれば、やめすれば、やめすれば、やめすれば、 あ Bueno, hermoso tema. No, no. Una voz. Movido. <risa> sí, el tema es muy fuerte. Es, además,、eh, la voz que tiene ella. 24 años, no lo puedo creer. ¿Viste? Bueno, esa fuerza también, ¿no? Con, mexicana. ¿no?、Uh -huh. Como esas mujerazas que em empoderan, la verdad, que、eh, a lo largo, ¿no? De lo、sí. que es todo Sudamérica, la lucha de las mujeres y las mujeres en sí con sus particularidades.、Eh, Las situaciones donde viven, sí, de ¿no? cada región, sí, porque sabemos que hay países que son mucho más fuertes, sí, las, totalmente los gobiernos y las, y las luchas, ¿no? Como tam tampoco es que Argentina es no sea un h a m o r e de verdad,、claro. pero <ríe> no nos llevamos ningún premio.、Mm. Y bueno, y un poco con esto, Sofía, hoy traje para compartir que、eh, datos en esto, ¿no? En poder hacer realmente desde la palabra. Eh, eco y carne, pero、uh -huh. sobre todo se, entender que esto sigue en el presente. No estamos hablando de hace 100 años atrás, sino estamos hablando de hoy,、uh -huh. con estadísticas, por ejemplo, que desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de, a partir del año pasado, en estadísticas que fueron desde el principio de año hasta agosto, d o n d e habían pasado recién ocho meses del 2023,、uh -huh. eh, el registro nacional de femicidios fue de, 500, de 252 víctimas letales.、Uh -huh. ¿no? Y todavía no había pasado、sí. su, todavía el año. Entonces, bueno, esas cifras que, que a la vez empiezan a ser como parecen números, ¿no? eh, poder tenerlas en cuenta hacia esto que decimos, bueno, ¿qué cambia? ¿no? Claro.、Que、sí, es que、eh, al principio del programa leíamos que en lo que va del 2024 hay un femicidio cada 29 horas. Claro. Entonces, esto es por ahí lo que hay que abarcar desde lo concreto y lo real hoy.、Uh -huh. n o、eh, Bueno, sabemos cantidad o hemos tenido de alguna manera también. Eh, la oportunidad de capacitarnos con lo que es la ley Micaela, con lo que aporta,、uh -huh. todas estas capacitaciones que,、eh, bueno, el año pasado se hicieron gratuitamente, ¿no? Desde el municipio, desde estos lugares y lo recelebramos y ojalá siga siendo así a lo largo de este año、uh -huh. también. Eh, y bueno, y tener esto, ¿no? La concientización y la. No hace falta que trabajes en un lugar público para ir a.、Ah, a s i s t i r a una ley y a s i s t i r a estas capacitaciones、uh -huh. que, que nos abren. Y bueno, sí, es un lugar de incomodidad. Sí, pero porque, te da herramientas.、Ya. Pero da herramientas y, y sensibiliza. Siento que, que estamos ahí como en una parte bisagra donde tenemos que. Sensibilizarnos ante la sociedad y ante lo que está pasando, más concretamente, más que la palabra empatizar, ¿viste? Sí, está Porque, como tan usada la palabra empatizar que un poco, ¿viste? Sí, lava, se va lavando.、Pero. Se va lavando y yo puedo tener empatía, decir, bueno, te entiendo, pero y la sensibilidad humana、uh -huh. realmente de entender y, y de sentir ¿no? lo que el otro está pasando y abordando en esos temas que son tan complejos, me parece que. Es una palabra que me gustaría sí, más que para. Esa sensibilidad te puede llevar a la movilización de, de tomar alguna acción o, al, o, al, o aportar de alguna forma a, a, a, a la situación, a mejorar la situación en general o a por lo menos expresarte.、Eh, otra cosa que también es para poder nombrar y, y este día poder tener en cuenta es que. Entre los números que damos de femicidios concretados a lo largo de los años, a lo largo de lo que va de este año, nomás, que ya alarman esas cifras, es、eh, tener en cuenta que los vínculos entre las víctimas、mm. y los sujetos activos,、eh, bueno, acá en esto que, que plantea este informe, que es desde la justicia, desde la página oficial de la justicia de, de la nación, es que, por ejemplo, el sujeto activo. En el 88% por, por ciento de los casos,、eh, un 59% eran parejas o exparejas. Claro. Y en el otro, en el otro porcentaje es una relación sexoafectiva. Un 13% son familiares y un 16% otro tipo de vínculo. Pero de alguna manera son personas que se conocen, que están en vínculo、claro. con la víctima, ¿no? Nos no, viene ya. Limpiando todo ese margen, decimos que de inseguridad、uh -huh. al azar. Claro. ¿no? Ya hay un vínculo, hay un、sí. vínculo, un conocimiento, un, ¿no? Desde esa acción. Así que bueno, eso.、Eh. Un poco para, bueno, seguir dando fuerzas. Seguir <risa> y r e c o r d a r p o r qué se para el 8 de marzo? ¿Por qué no se festeja el 8 de marzo? ¿Por qué cuando.? Uno saluda del otro lado diciendo feliz día a la creación más bella, como suele pasar.、Sí. decir, bueno, capaz que no es el día、eh, para eso, sino es un día más de... que te invita a la reflexión, a debatir estos temas, a visibilizar, sobre todo, contar cuál es la realidad de las mujeres. Sí, sobre todo esto, o ¿no? n haciendo hincapié en que tenemos lugares donde poder buscar información. Y decir, bueno, ¿qué es lo social que está pasando?、Eh, hacer hincapié, en, como vos decías, ¿qué puedo hacer desde mi lugar, desde lo inmediato?、Uh -huh. Y con esto de saber que si desde los vínculos más cercanos, más estrechos, o desde esas esferas vinculares, hoy somos una sociedad que todavía estamos siendo violentas. Hacia esa mujer que、uh -huh. tenemos enfrente, mismo de las mujeres, ¿no? Sí, totalmente. O sea, esto nos abarca a todos.、Eh, poder trabajar en eso、uh -huh. realmente me parece que no lo vas a ir a buscar a ningún otro lado más que dentro tuyo, en tu en tu vincularidad cotidiana. ¿No? Así es, y como si fuera un acto de provocación, acabo de ver esta noticia que acaba de salir: que el gobierno nacional anunció que hoy cambiará el nombre del Salón de las Mujeres de Casa Rosada por el Salón de Próceres,、eh, porque dice que el nombre era discriminador contra los hombres. Bueno, esa es la <ríe> violencia que decimos,、uh -huh. ¿no? Cuando está generalizada y cuando está, bueno, así, la, o sea. Constantemente abrimos portales de noticias hoy referente a l o e s p e c t á c u l o ahí y vemos todo el tiempo la cosificación y la manera de referirse a las mujeres como todavía sigue pasando la esposa de, la pareja de o la noticia、sí. de que alguien porque se vincula, ¿no?、Eh, en pareja con un hombre, entonces se la nombras de ese lado. Como que todo eso sigue sucediendo、sí. a la vista de todos, se normaliza. Entonces, bueno. Eh, hacer ese trabajito realmente siendo sincero, ¿no? Cada vez、uh -huh. en, en lo que hacemos, en lo que en decimos. En nuestro cotidiano、sí. y eso nos abre un poco los ojos ante estas provocaciones y, y las injusticias que siguen en escala, no sé, en, en escala nacional, en escala internacional.、Eh, bueno, es un día para. Para replantearse un poco,、eh, como en, en la situación donde estés,、eh, d i g a no me sale la palabra en este momento, <risa> e s t o en radio es muy malo, pero <risa>、eh, bueno, replantearse un poco en el lugar donde está cada uno,、eh, qué representa este día cada uno. Eh, los distintos, bueno, ya lo dije, pero los distintos debates que están ahí, que bueno, est está bueno este día para visibilizarlo, pero que tampoco decaigan. Estamos en una época donde hay un montón de debates por todos lados, hay un montón de causas justas,、eh, pero no por eso menos merecedoras de que las ocupemos. Sí, y con respecto a la emocionalidad por ahí que traías acerca de, por ahí hay personas que, que sienten este feliz. Día, pero también es、eh, reivindicar y, y, bueno, feliz lucha, ¿no?、Claro. Porque realmente la lucha que sostenemos diariamente con todas las maneras de violencia, desde lo económico, lo social, lo difícil, ¿no? Que, que viene siendo este, de alguna manera decimos,、sí, es violencia, nos están matando y e s o sigue sucediendo a la luz del día, con todo. Entonces, bueno. Eso,、uh -huh. también es una feliz lucha, ¿no? Como que cada una desde su lugar también lo aborda desde ese lado. Claro, ¿no? sí. Porque、uh -huh. creo que te moviliza muchas veces el haber pasado lo, lo personal en carne propia para luego después estar atenta o estar al servicio, como nos ha pasado el año pasado con.、Eh, Con Karina Lucero, por ejemplo,、uh -huh. brindando esos talleres de Ley Micaela y contando, y se nos has hecho corto, incluso e n unas capacitaciones de horas,、uh -huh. y se nos has hecho、eh, hasta corto ese rato por justamente eso, ¿no? Una persona que tiene una historia tremenda y desde ahí agarró su lucha、Bien. para hacer su felicidad y su revolución también, ¿no? Así es. Nos fuimos un poco de. No nos fuimos de tema porque es el tema que, que venimos a hablar, pero、eh, no hablamos casi nada de invocando al aire, que,、eh, bueno, lo, lo descubrieran esta tarde. Pero no、hora. podemos esfoliar. Hoy、no. tenemos una mujeraza,、bueno, bueno, una recordó... mujeraza invitada al、uh -huh. tema del arte,、eh, pero sí, los esperamos este nuevo. Nuevo día y nuevo horario. o p u d e s decirnos el horario? Viernes de 18 a 20,、uh -huh. por el aire de la minga, de, por la、Perfecto. web también. Vamos a estar,、eh, si、seguir compartiendo、Excelente. arte, música, poesía y hoy dedicado obviamente a las voces femeninas. Nos vamos directamente a un pequeño corte porque nos queda todavía un montón de cosas para el aire. Hoy es viernes, se viene el fin de semana y también un par de, de información para dar. Así que agradecemos a Sabri, gracias por venir y ya volvemos. Las bibliotecas populares custodian, promueven y generan cultura. Cultura. cultura. En Villa Giardino, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Espacio Publicitario. Lo mejor, lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. ¿Por qué? Veterinaria yardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado.